Bueno Daniel te cuento, yo hace muy poquitos minutos este regresé de estar trabajando en el lugar donde lamentablemente impactó el avión donde fallecieron todos sus ocupantes, ¿no? Acabo de regresar a Neuquén, te cuento que el, el lugar donde impactó el, el, el avión este es a una hora y media de Neuquén capital aproximadamente. Es un lugar muy desolado, es plena de Patagonia, y bueno, lo que te puedo garantizar es esto, ¿no? Que no quedó absolutamente nada. Solo se, yo estuve sobrevolando en una avioneta a 300 metros de altura, lo máximo que pudo hacer el piloto de, para bajar, para poder hacer buenas imágenes, y solo se ve una mancha negra, se ve parte del avión, pero muy poco, una parte muy pequeña... ...y, y restos diseminados por todo el sector... Hablemos de un radio de unos 200 metros a la redonda... ...y mucho eh, chullo quemado, o sea, todo lo que es pastizales... ...encendido, porque eh, se ve que todo lo que es, fue la, la cuando el avión cae... ...impacta, sería el combustible que llevaba, que se prendió fuego todo... ...porque un campesino, vecino del lugar a 700 metros de donde impactó el avión en una radio de ahí de Los Menucos, declaró que él lo vio pasar el avión, dice que venía cayendo cerca de su casa, venía pero venía con luces, pero no no es que venía prendido fuego el avión, venía cayendo. es como, O sea, las pericias, pues dirán, ¿no? El avión explotó cuando impactó sobre las rocas ahí. Entonces, este, las pericias, o sea, hay este, algunos eh, algunas hipótesis, que dicen que lamentablemente la altura le congeló eh, el tema de las hélices, en fin, la alta temperatura bajo cero, fue lo que hizo que, que el avión lamentablemente de quedara sin funcionar los motores y se precipitó a tierra. ¿Cómo te va, Carlos? Iván te saluda. Sí, buenas tardes, iba Muy bien aquí. Sí, eh, lamentando, re... lamentando la tragedia de esto, ¿no? Me imagino. Eh, vos sabés que atentamente lo charlaba con el flaco fuera de micrófono. Te pude escuchar por, por el canal Todo Noticias, eh, con las imágenes que fuiste el primero. Eh, la primera persona que estuvo relatando, que lo que relatabas recién lo decías, es que estabas a 300 metros aproximadamente. Claro que porque no... estábamos volando en el avión. Estaba claro, en ese momento. Estabas en el avión exactamente y, y señalabas que no se podía percibir nada, las imágenes llegaron un rato más tarde que vos enviaste y realmente era algo impactante porque si uno no le decían que era un avión el que había impactado prácticamente no se daba cuenta porque veía una mancha completamente negra de, de, de, de, lo, de lo chamuscado como vos lo señalabas. ...y apenas partes de un avión que, si no te decían, no era un avión... ...puntualmente era así vos, si no te decían que era un avión... ...vos no te dabas cuenta que es lo que había no, impactado... No, no, lo, ...no lo podíamos creer, yo iba con un fotógrafo del diario de Río Negro... ...que se llama Yamil Regules, un fotógrafo profesional... ...que tiene una fotos donde él después, hace instantes... ...que en este momento estamos descansando un ratito... ...porque ahora nos vamos al aeropuerto de Neuquén... ...y él tiene las fotos donde se ve parte del avión... ...después me dice, observemos bien las fotos... Él sacó aproximadamente unas 50 fotos en ese momento que hicimos lo, las tres pasadas sobre el, el lugar donde impacta el avión y logró, digamos, este, dilucidar parte del avión, pero son, son fragmentos del avión. Yo con la cámara no los pude ver, pero él con su cámara de foto, una de esas cámaras profesionales muy grandes con un buen zoom, Me mostró que sí, hay parte del avión que están, digamos que se pueden apreciar. Lo, con el video no se puede apreciar porque es una mancha negra. Entonces después más tarde. Si ustedes quieren nos conectamos nuevamente y saben que por ahí este, les podemos acercar alguna foto de acá de con este fotógrafo. Pero lo que yo les cuento es lo siguiente: es que desde la altura a 300 metros solo se ve una mancha negra muy grande. Estamos hablando de 200 metros a la redonda donde impactó el avión. Pero claro, en este momento les cuento lo que está pasando ahora. ¿eh? Ahora yo me estoy yendo al aeropuerto de Neuquén, donde están muchísimos familiares. Porque claro, este avión que venía de Santa Fe aquí en Neuquén Capital eh, bajaron pasajeros y subieron otros pasajeros. Muchos de ellos son de aquí en Neuquén. En este momento lo que hay en Neuquén, en el aeropuerto, es congoja y hay impotencia. Porque ¿qué pasa? Los eh, familiares están esperando los cuerpos. Lamentablemente, lamentablemente, ¿cuál es la noticia que hay que darle? No están. Es verdad. Claro. Carlos, ¿cómo están las condiciones de, del tiempo? ¿Cómo están las condiciones en el, en el no, tiempo? No, no, hay, no hay, Daniel, este, clima normal, temperatura normal, no hay eh, tormentas. El piloto que nos llevó a nosotros en la avioneta nos dijo lo siguiente: que este es un detalle a tener en cuenta, que su, Para él, él, ya un hombre ya con muchos años en todo lo que es la carrera de aviación, dijo que el avión aproximadamente iría a unos 3.000 o 3.500 metros de altura, cuando lamentablemente se quedó sin, bueno, que le surgieron estos problemas este, técnicos, digamos, y qué él se fue al aeropuerto, este es el que también les quería contar, se, la última comunicación que hay del piloto del avión al aeropuerto de Neuquén dice, necesito bajar eh, altura. Fue la última palabra que se mencionó. Pido autorización para bajar altura. Eso fue lo último que habló. Entonces, a partir de ahí, se cortó la comunicación Y después, bueno, pasó lo que pasó. Entonces, el piloto que nos llevó a nosotros nos decía que aproximadamente iría a unos 3.000 o 3.500 metros de altura. Lo que pasa es que las altas temperaturas ahí son bajo cero. Entonces, ¿se puede, puede haber ocurrido este fenómeno natural. Sí, sí. Después está la otra hipótesis, ¿no? Que están también, ya se están, digamos, están evaluando si fue una falla humana. Sí. Sí, sí, Carlos. Bueno, mirá, vos vas a quedar en contacto con el servicio informativo, simplemente bueno, nos pareció fundamental, ¿no? Porque toda la gente acá está preocupa preocupada, inclusive hay un, un, una persona de, que, que reside la, la en Olavarría, ¿no? Exactamente, que por cuestiones laborales anduvo aquí por Olavarría, eh, su familia reside precisamente en Olavarría, eh, que es Carlos Begovic, Begovic, que es ex gerente de una empresa de residuos aquí de la barría, obviamente que hay mucha congoja, seguramente los familiares estarán partiendo allí para, eh, como decís vos, poder ver algo, eh, esa es la situación, esa es la sensación que uno a uno le queda de, de viajar a, a intentar ver algo que va a ser difícil que veas cómo es el cuerpo, porque dada el impacto, eh, lo que se pudo ver, eh, si era difícil distinguir eh, en un avión lo, lo complicado que va a ser para los peritos eh, tratar de distinguir los cuerpos, ¿verdad? Claro, tengamos en cuenta que hasta hasta lamentablemente falleció una, una bebé de seis meses, o sea, eh, es terrible lo que pasó, porque estos aviones, según dicen, la, la hay este, una especie de estudios a nivel internacional de, de la aviación, estos aviones dice que son los más seguros del mundo, en nueve millones de viajes, nueve millones de viajes, tres aviones cayeron, este es el tercero, hay uno en, en Alemania, otro en, en Asia, y este es el tercer avión que cae, en nueve millones de viajes, dice que son aviones muy seguros, yo hoy cuando estuve en Neuquén, en el aeropuerto de Neuquén, había un avión de sol estacionado ahí, este una especie, de, estaba estacionado ahí esperando ningún vuelo porque obviamente que la empresa está de luto son aviones modernos, son aviones importantes, la mayoría de las personas que trabajan en estas empresas aéreas aquí en la región Patagónica son, son que están ligados a las empresas petroleras, por eso lo que lo que pasó aquí, muchas personas que están ligadas a las empresas petroleras bajaron y tomaron este vuelo, ¿no? El vuelo lamentablemente se puede decir que es vuelo de la muerte. Y les cuento lo que demoró el vuelo, nosotros desde que salimos del aeropuerto de Neuquén, hasta que llegamos al lugar del siniestro, una hora veinte aproximadamente.